De hadas españoles. Una recompensa por honestidad Érase una vez un lejano pueblecito donde vivía Vincent Vincent era un hombre honesto y un pintor experto Pintaba paredes, barcos y casas Y hacía su trabajo con honestidad y diligencia Vincent, tengo que pintar una cerca Tengo que hacerlo enseguida o se oxidará Empezaré enseguida Pero... pero hay un problema No puedo pagarte más de dos monedas de cobre Entiendo que es poco, pero es todo lo que tengo Si la cerca se oxida, me costará más Comprendo su problema, señora Y pintar es mi obligación Nunca se debe decir no al trabajo Vincent era un hombre muy pobre Algunas noches se iba a la cama con hambre Pero a pesar de eso... Nunca les pedía más dinero a sus clientes Trabajaba duro todo el día Y estaba satisfecho con lo que ganaba Un día, un hombre de negocios rico vino de visita Él y su familia tenían pensado quedarse una pequeña temporada en el pueblo El hombre de negocios entró en el pueblo en un carruaje carísimo Y le siguieron más carruajes Estaban llenos de fruta y ropa Los habitantes estaban asombrados ante la procesión que desfilaba delante de ellos. Al día siguiente, el hombre de negocios llamó a Vincent. Mientras Vincent caminaba a casa del hombre de negocios, se encontró con su amigo Tom. ¡Hola, Vincent! ¿A dónde vas? Hola, Tom. Voy a casa del hombre de negocios. ¿Tiene un trabajo para mí? Sí. Oye, es un hombre muy rico. Es una gran oportunidad. Debes cobrarle más de lo que les cobras normalmente a los otros. Es justo. Y estoy seguro de que no le importará pagarte. No, Tom, no es justo. No puedo cobrarle más de lo que le cobro a los otros. Eso es timar. Si le gusta mi trabajo, que él mismo decida pagarme más. Pero tengo que ser honesto y decirle el precio justo. ¡Ay! Soy tu amigo, Vincent, y respeto tu honestidad. Pero solo la honestidad no te da de comer. Trabajas tanto, pero la gente de este pueblo nunca tendrá suficiente dinero para pagarte. Sigue mi consejo. Deberías pedir por lo menos cinco monedas de oro por el trabajo que tenga para ti. ¿Cinco monedas de oro? No, nunca le he cobrado a nadie cinco monedas de oro Entiendo tu preocupación, amigo mío Y gracias por preocuparte por mí Pero me voy arreglando con lo que gano Bueno, he hecho lo que he podido Ahora depende de ti Vincent se despidió de su amigo y siguió andando Sabía que Tom solo quería el mejor para él Cuando Vincent estaba atravesando la verja de la Casa del Hombre de Negocios, quedó fascinado. Parecía un palacio. ¡Oh, hola! Debes de ser Vincent, el pintor. Sí, señor. ¿Tiene un trabajo para mí? Oh, sí. El encargado de mi bote se ha ido. Volverá mañana por la tarde. Pero necesito que me pinten el bote. ¿Podrías pintármelo para esta noche? Sí, claro. ¿Dónde está el bote? Empezaré ahora mismo. Oh, pero no me has dicho cuánto me costará. Cobro cuatro monedas de cobre por pintar un bote. No puedo cobrarle menos. <risa> ¡Cuatro monedas de cobre! ¡Solo eso! Bueno, nunca te pagaría un penique menos de lo que cobras Te daré tus cuatro monedas de cobre ahora mismo El bote está cerca del río, llámame cuando esté acabado Vincent cogió el dinero Fue al mercado a comprar pintura Y sin perder un minuto se dirigió al río Cuando estaba a punto de empezar Vio que el bote tenía un agujero enorme justo en el centro. ¡Oh! Esto puede ser peligroso. Primero debería arreglarlo. Vincent arregló el agujero y empezó a pintar. Trabajó duro durante horas sin comer. Por fin el bote estaba pintado. Se fue a llamar al hombre de negocios para que viera el bote. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Trabajas bien, Vincent. Toma, acepta estas cuatro monedas de plata Te las mereces Si tengo algo más que pintar, te llamaré enseguida Es usted un hombre generoso, señor Ahora debo retirarme A la mañana siguiente, la familia del hombre de negocios fue a pasear en el bote El hombre de negocios se despidió de ellos en el río Y regresó a casa Cuando llegó, vio al encargado del bote caminando hacia él Señor, ha llegado una semana antes Oh, sí, mi familia insistió en venir a ver el pueblo Acaban de salir a dar su primera vuelta en el bote ¿Qué? ¡No! Tienen que regresar, ahora mismo ¿Por qué estás tan preocupado? He llamado al mejor remero para que los pasee por el pueblo y todo está bien No lo entiendes, señor, el bote tiene un agujero en el centro, su familia se ahogará Iba a arreglarlo hoy. ¿Qué? No, mi mujer, mis hijos. El hombre de negocios y el encargado corrieron hacia el río, pero no veían el bote por ninguna parte. Buscaron durante horas. ¡James! ¡Lily! Señora! ¿Puede oírnos? Pero no obtenían respuesta. El hombre de negocios se arrodilló y lloró. Oh. ¿Qué he hecho? ¡Mi familia! Nunca debería haberlos dejado subir a ese bote <ríe> Justo cuando estaba culpándose Su mujer y sus hijos regresaban en el mismo bote ¿Qué pasa, querido? ¿Por qué estás llorando? ¡Estáis todos a salvo! ¡Oh! Estaba tan preocupado Había un enorme agujero en el bote Pensé que os había perdido a todos No había ningún agujero en el bote, señor Parece nuevo Me alegro tanto de que estén a salvo Pero no entiendo cómo es posible Estoy seguro de que había un enorme agujero justo en el centro del bote No me dio tiempo a arreglarlo antes de irme ¿Quién lo arregló? El hombre de negocios pensó un instante Y comprendió qué había pasado E inmediatamente mandó llamar a Vincent, el pintor Vincent llegó a la casa del hombre de negocios Vincent, acepta esto, amigo mío ¿Qué es? Es tu recompensa ¡Cien monedas de oro! ¿Qué? ¿Recompensa por qué? Recompensa por tu honestidad y por tu trabajo duro Le has salvado la vida a mi familia, Vincent Arreglaste el agujero del bote y no era tu trabajo Y ni siquiera me cobraste más por ello Pero, señor, cien monedas de oro es mucho dinero por arreglar un agujero diminuto en un bote Cien monedas de oro no son nada comparado con las vidas de los que has salvado, Vincent ¡Acéptalas! Vincent no podía creer su suerte Hasta hacía poco era un pintor que ganaba dinero para sobrevivir Y hoy tenía oro. Desde ese día, Vincent nunca se fue a la cama con el estómago vacío porque había ganado una recompensa por su honestidad. Fin.